Entonces el tipo, la pregunta que me hizo fue: dice, diga una cosa, si en lugar de estarte preso, estuviera preso Tría o Washington Pérez, ¿usted qué hubiera hecho? Bueno, le digo, hubiera averiguado las razones de la detención de estos compañeros, hubiera hecho gestiones frente de a los organismos públicos, hubiera hecho las gestiones y hubiera propuesto el sindicato de la organización de algunos más de la protesta, más de la movilización. Y, y si yo dijera a usted que hubo una asamblea del sindicato de Fulsa, en la cual, este, al suyos, que no que fueron, por supuesto, que tuvieron para las patas, este, plantearon las posibilidades de que hay medida familiar con usted, este, y la asamblea los no se autorizó. Se llamaba que está desautorizado, está líquida, Ni Trías, ni Pérez, ni ojeras ni nadie en definitiva ha hecho nada con ustedes. Si usted está completamente ignorado acá que le Mire, les diría que le habrán tenido sus razones para no hacer nada. Pero eh, confío que los mayores van a hacer algo. todos y todes estamos en La Cigarra un programa militante por los derechos humanos eh, todos los miércoles de 18 20 horas por la retaguardia este medio alternativo solidario, comunitario cooperativo con la conducción de Rodrigo Ponce y Luis Ruiz si querés comunicarte con nosotros te comunicas a este número 11 318 131 26 si estás fuera de la argentina más 54 11 318 131 26 saludamos a pedro nuestro operador y como dijimos ya en el último programa que digan dónde están ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás, Luis? Bien, Rodrigo. Bueno, tenemos una, una visita especial. Sí, sí, ojo con las cosas de valor. No entren con nada a la radio que tenga valor, por favor. No, no lo digo por la visita, eh. no. Lo digo porque estaba muy complicado el ingreso al lugar. Había mucha gente en la calle. Valor por el compañero que nos está visitando. Sí, tenemos la presencia acá en los estudios de la radio al compañero Juan Carlos Tavares que vino, se cruzó literalmente todo Buenos Aires para venir a conversar un ratito con nosotros. Buena. ¿Cómo Buenas noches a todos, muchas gracias, gracias por invitarme. Bien, yo estaba pensando eh, cuando venía, bueno, hace unos días, ¿no? Y, y, y charlar un poquito cómo puede ser que alguien diga, voy a hacer desaparecer una civilización entera, ¿no? ¿Cómo puede ser que exista el Trump? Qué, qué momento de la humanidad, ¿no? Qué momento espantoso. O sea, la verdad que estamos abordando al peor eh, momento de la humanidad en manos de un psicópata, un enfermo mental. El, el capitalismo, en su estado de desesperación total, manoteando todo lo que pueda sin pero sin ton ni son con un desorden pero brutal yo hace un tiempo conversando con algunos compañeros que vas conversando no escuchando algunos compañeros que entienden un poquito del tema de, de los hidrocarburos cuando el atrevido este enfermo mental de Trump eh, ingresa por la fuerza a Venezuela y rapta al presidente y su familia y se lo lleva matando a un montón de venezolanos y a 32 combatientes cubanos, que siempre Cuba del lado de la dignidad, dicho sea de paso, este, me comentan que el petróleo venezolano, si bien es abundante, es muy pesado y que para las refinerías de Estados Unidos necesitaban cierta cantidad de demanda de petróleo de Medio Oriente, en, en, en este caso de cualquiera de los países de la región, que es bastante más liviano para mezclar esos dos petróleos y poder lograr su combustible. O sea que todo fue con premeditación y alevosía. Primero fue por Maduro para coaccionar y, y dominar el, el petróleo venezolano y ahora... Eh, siguiendo a otro enfermo mental un loco de mierda que, hay que de, de verdad que esa persona hay que eliminarla de la faz de la tierra el asesino de Netanyahu este, entre estos dos enfermos se quieren quedar con el petróleo iraní al costo que sea de vidas humanas. Pero ayer nos acostamos con la idea de que había una tregua de 20 días y hoy nos levantamos de que bombardeó el Líbano en ¿no? esta o sea, Sí, eh, pensaba en eso también. Recuerdo, de, estaba en, est en, en edad escolar cuando Beirut era el paraíso de los ingleses, era el lugar donde uh -huh. iban los ingleses después de haber sido colonia, creo, de uh -huh. ellos, a veranear y las familias acaudaladas, la oligarquía europea, iba a ese sitio que era una maravilla desde la estética y de todo lo que poseía y pensaba en eso, en que hoy civiles que no tienen nada que ver con el, con la enfermedad que tienen estos que se creen que son los dueños del mundo y de la humanidad, eh, recibiendo en 10 minutos, no sé si eran algo de 180 bombas, o sea, una cosa pero demencial, pero ni en una guerra a escala, de las últimas guerras a escala las que hemos acudido por ejemplo, en la que todavía sucede entre Rusia y Ucrania Ucrania-Rusia, no hay ese ese fuego o sea, esa intensidad de bombardeo inusitado contra un pueblo casi indefenso, ¿no? O sea, porque convengamos que el Líbano debe tener tres de acá, 47 y un par de gomeras no creo que tenga mucho más sí Sí, sí, bueno, pero esa empezamos el programa con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿A, a qué hemos llegado la humanidad bueno, cuando es... existen eh, los Bolsonaro, los Milley? Bueno, eso, existen... el mundo se está haciendo para ese lugar. Este alcahuete que tenemos acá administrando de turno, por suerte le queda poco de su turno, eh, alcahuete de Trump, un bastardo servil. Eh, metiéndose en un conflicto que nada tiene que ver con este pueblo y con esta nación claro. o sea una cosa de una, una obsesión por el lacayismo pero una cosa espantosa un arrastrado pero enfermo eh, porque vos podés ser un, un poquitito el pero este lo exageró todo diga hay una característica que es la que más me llama la atención y que me preocupa más todavía Yo creo que hace rato vienen midiendo a la reacción de la humanidad, eh, con, asombrándonos con atropellos, con avasallamientos, con situaciones crueles, angustiantes, y ellos van midiendo las reacciones. Como hacen. Eh, los que planean un gran robo y lo primero que hacen es tratar de medir la respuesta de la policía porque es lo primero a lo que les puede abortar el, el robo. Entonces, si ellos saben en cuánto tiempo se demora la policía en acudir a la situación, ellos dicen, bueno, entonces esta, tenemos todo este tiempo para poder armar la, el plan que tenemos para desarrollar. Y en la humanidad creo que está pasando algo así desde hace tiempo. Nos vienen midiendo. Nos están nosotros los seres humanos nos estamos comportando como esa rana que la ponen a hervir, que es ese cuentito que ustedes ya conocen, que si el agua está fría, cuando la meten en el agua, la rana no reacciona y no se molesta. Y se la empiezan a calentar de a poquito... La rana no tampoco se va a preocupar ni por el, porque está subiendo la temperatura, porque la van a hervir, ni nada. Y cuando quiere darse cuenta, ya está tan caliente el agua que ya no tiene capacidad de reacción para salir de ya ella. No esa es la realidad. Ellos saben que si nos van midiendo de a poco y nos van asombrando, y esa es una dinámica que es preocupante porque habla muy mal de nosotros como seres humanos. Por eso llegamos a la situación, incluso acá en la Argentina, de tener un presidente como el que tenemos hoy, justamente porque nos fueron midiendo. Fueron midiendo cuánto tardábamos en reaccionar frente a un atropello, frente a la quita de un derecho, frente a vulnerar algún, a, a, algún beneficio. Y entonces, como nos demorábamos, como no teníamos una respuesta adecuada, como la gente no está en la calle, entonces se puede seguir avanzando. Es preocupante. Un, una situación como esta termina mal de dos maneras, pero no termina bien de ninguna. Así que eso me asusta, me tiene preocupado. Creo, vamos a, a ir presentando, contándoles por dónde viene el programa hoy. Y bueno, eh, ya estamos con nuestro primer invitado, Juan Carlos Tavares, militante del Comité Álvaro Roballo, Frente Amplista. Un, podemos decir un, un exiliado de años aquí en Argentina sí. y después tenemos uh, al pie del piletón una reflexión de Raúl Olivera que nos tiene acostumbrado y, y al final va a estar la compañera Brenda Boglesino que... Capaz nos puede hablar un poquito también, ¿no? Ella viene de participar de la Conferencia Internacional Antifascista por la Soberanía de los Pueblos en Porto Alegre. Va a Puerto ser Alegre, interesante. Uh -huh. Pero antes. Siempre es interesante escuchar la Brenda. Claro, siempre, pero <risa> en este momento eh, trae cosas fresquitas. Fresquita. Pero vamos a dar algunas noticias, ¿no? que me parece que son importantes. Vamos a, a comentar que La Cigarra, el miércoles próximo, va a salir desde Concesión del Uruguay, invitado, Vamos todavía. A, invitado a la Semana de Arte en la Memoria, que es del 13 al 18, donde se presentan libros, se va a presentar también en... Eh, el martes 14 Los Conjurados, el libro de Pablo del y el 15, el miércoles 15 estamos arreglando la parte técnica, con Pedrito y con la gente de, de Concesión eh, La frutilla de la torta La frutilla, esta semana, claro. va a salir la cigarra pero bueno podemos ir día por día comentando sí. Hay, bueno, esto comenzaría El lunes 13, a las 16 horas, charla, deporte y dictadura, 50 años, a cargo de Kurt Ludman, en la escuela secundaria número 20 del padre Rolando. A las 20 horas, presentación del libro Nosotras en libertad, a cargo de María Julia, Julia Justi y Lidia Suboski en la Escuela Normal Superior Mariano Moreno. Una característica de este encuentro, sí. eh, por ejemplo, eh, los conjurados se van a presentar en el Colegio de Abogados, es toda una participación de la ciudad de, de Concesión en Uruguay, todos estos días, realmente eh, nosotros veníamos siguiendo el trabajo enorme que hace... el eh, compañero Dario. Hay el compañero de Darío Barón, que lo claro. entrevistamos en La Sierra, uh -huh. Pero hace tiempo venimos... Es el trabajo inmenso que hace esa Comisión de Derechos Humanos. Y bueno, el, vamos a tener el gusto de estar con toda la com Comisión de Derechos Humanos de, de, de Concesión del Uruguay el próximo miércoles. Okay. Pero es inmenso el trabajo que vienen realizando. Los compañeros participaron cuando realizaron el primer encuentro de Plan Cóndor en Concesión Uruguay y colaboraron cuando se hizo el segundo en encuentro en Río Negro, en eventos, Uruguay. Ajá. Así que nos estamos preparando para... Vamos a, a seguir pasando más adelante. La... Para este encuentro. Sí, estaba mirando ah, no. que el martes 14, por ejemplo, ah. la jornada arranca a las 8 de la mañana y termina a las 20.30. Va, termina no. Sigue sí, después de las 20.30, porque a las 20.30 arranca una obra de teatro. Así que, o sea, lo, eh, el trabajo y la carga horaria de tu compañero es impresionante. Mm. La propuesta, ni hablar. El martes 14 arranca a las 8 de la mañana con la presentación del libro Siempre conmigo de Américo Schussman en, en el colegio número 3, doctor marciglia A las 10.30 presentación del libro Desaparecida en los ojos de Cecilia Viñas, de Julieta Viñas en colegio Manuel Belgrano. A las 15 horas presentación del libro Fernando... Y tu risa me hace libre, a cargo de Gustavo Pierola, Marta Bouret, Cristela Pierola y Gustavo Puyol. En el EET eh, número 1, Ana Urquiza de Victorica. A las 18, presentación del libro Los Conjurados, de una persona que vos conocés, Luis Pablo Lescano, el profe. Ya nos contarás en qué andan ahí, que me, me estuvieron adelantando unos espías que tienen una... Cositas en mente trabajada junto con Pablo eh, Con Lescano el, el libro Los conjurados de Pablo Lescano De la investigación, la dictadura en la costa del Uruguay De Josefina Minata Interpretación musical de Antonio del Río Colegio de Abogacía de Entre Ríos Y la jornada culmina la, a partir de las 20.30 Con la obra de teatro El acompañamiento de Carlos Gorostiza ...dirigido por Marité Franco... ...interpretado por Daniel Martínez... ...y Fernando Di Silvestro... ...en el ESJA 12... ...de 25 de junio. Bueno, y, con, y continúa el miércoles... Sí. ...el miércoles... Eh, ...8.30 de la mañana... ...presentación del libro... ...Buscando el Reino... ...de Marta Diana... ...a cargo del padre Gregorio Nadal... ...en el Colegio Don Bosco a las 16 horas la presentación La Voz de los colimba a cargo de Ricardo Riggi, Gustavo Capra y Pablo Yonto. Que dibujos historias nuestras por Brian Carlson en el Colegio Superior del Uruguay. Esto es lo que decía, en participa todo, en todo este encuentro se hace... Y, y bueno, a las 18 horas, La Cigarra, la conducción y producción de Luis Ruiz y Rodrigo Ponce, programa de radio en el estudio Cuco Estín. y a las eh, 18 horas también, taller de producción de placas conmemorativas, 30.000 pañuelos por la memoria. Bueno, y sigue a las 20 horas con la presentación del libro La Vida Cotidiana durante la dictadura cívico-militar. Es impresionante la producción de Tremendo. este encuentro. Y, y esto termina el jueves. El miércoles, ahí, eh, de, en el momento de la, de, de la presentación del libro, se presenta también el dúo entre aires en el hall de la Escuela de Música, Celia Torrá. Los compañeros hay que escucharlos también. Claro. El jueves a las 10 horas, proyección de videos del programa participativo Desde la Memoria, segunda edición y mapa de la memoria en Cine San Martín. A las 14 horas, jornada de historias nuestras, canciones propias, a cargo de Ricardo Contart, Atahual Papuchulú, Daniel Barrio, Silvia Garnier, Cachi Arnos, Isabel Poggio, Guillermo Lugrín y Comunidad de Escuela Número 30 Río de los Pájaros. A las 19 horas, presentes en el barrio Música y Reflexión a 50 años del golpe, presentación de la Orquesta de Música Argentina, dirigida por Nardo González, croquis de Daniel Barrio en UTN. Y así terminaría el jueves. Te queda el viernes, Lucho, si lo tenés ahí. Sí, el viernes está la presentación del libro Olvidar es imposible, de Sergio Maldonado, libro que conocemos. Eh, a las 15, eh, presentación Deseo de combate y muerte, el terrorismo de Estado como cosa de hombres, de Santiago Araño, sede 25 de mayo y a Estrada. Y el, a las 18.30, charla siempre conmigo, a cargo de Am Américo Swazman y docentes del Instituto Superior de Formación Docente, doctora Carolina Tobar García. A las 19, presentación del libro Sálvate Vos, de Juan Carrá a cargo de Gustavo Molfino en el Colegio Superior del Uruguay, Juan José de Urquiza. Y 19.30, y emplazamiento de la placa institucional del Instituto Superior de Formación, doctora Carolina Tobar García. O sea, lo que estamos viendo que es un, un encuentro de arte y memoria con la participación de, de toda la comunidad, de todas las instituciones de la Comunidad de Concesión del Uruguay, ¿no? Pues el bien, sábado porque... 18 cierra a las 17.30 el cierre de la semana El Arte en la Memoria con la presentación musical a cargo de Movimiento de Costa a Costa, y escuchate este nombre, y puntuales para la tardanza. Oh, okay. <risa> Tiene que estar bueno. Felicitaciones a, al compañero Darío Barón y, y toda su comisión de derechos humanos de la concesión. Así que podríamos pasar a, a un temita. Así y que... le vamos abriendo la puerta al, al primer entrevistado de la tarde. Ay, ah, me parece que vamos Yo por buen camino. Sí. Además tenemos el mate pronto. Sí, sí, vamos a un temita que necesitamos un mate acá con el comandante Ruiz. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel? ¿A donde no te golpearán por religión o no por la piel, por socialista o musulmán? Ja zginar, oh Raquel Miras un campo de mirabel La trilla polvo y tarantán Cuántos kilómetros faltarán Para llegar al pueblo aquel Un día claro como un vergel Los corazones se abren. Pobre se repartirán El mundo, el vino, el pan aquel No fantasías de anaque Ni fortalezas de mazapán Cuántos kilómetros faltarán Para llegar al pueblo?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 Por socialista o musulma, te llames nunca por Raquel. falta y para, no para, para llegar al pueblo aquel donde no fal del tibio pan para llegar al puebloel cuántos kilos de trofalrán para llegar al pueblo aquel donde no falta del tibio pan donde te ofrezcan Pura Miel Bueno, qué bueno La Filadelfia de Numa Moraes Acá estamos, Lucho Te toca a vos presentar, por favor, a Al compañero del comité Álvaro Bayo. Al presidente del comité. Opa. Pero vamos a empezar por. Eh, antes de ser presidente, podemos decir. Historia de migrante. Yo creo que sí, que estaría bien. Porque bueno para ser presidente de un comité de base en Argentina, sos un primero un migrante. Primero, sí. Y contar desde, desde cuándo estás acá. Desde Juanca? el 5 de diciembre de 1972. Mirá, vos. La verdad que mmm, no era mi expectativa quedarme en la Argentina. Eh, venía de paso, venía buscando documentación. Porque tenía 17 años, me había costado mucho tramitar la documentación en Uruguay, si se acuerdan, eh, hubo un determinado momento que la dictadura eh, canceló la, la facilidad de sacar documentos, el pasaporte fundamentalmente, y después de casi tres meses sin sin entregar ninguno, se habilitó en el Estadio Centenario la posibilidad de anotarse para comenzar el trámite para sacar pasaporte. Tres días antes de esa fecha comenzamos a hacer una, una cola, uh -huh. este, un grupo de, de jóvenes eh, de una parroquia de Montevideo, porque mi, mi origen es cristiano, de, de los movimientos parroquiales, de los movimientos juveniles. y Los tres días fueron intensos y fue como un bautismo porque eh, a medida que iba llegando gente se sentía todo desbordado. La noche previa al, al día que se lanzaban los documentos, la, la apertura de, lo, de, de las planillas para anotarse, este, había un clásico. Un clásico por Copa Libertadores, y yo haciendo la fila. Y nosotros haciendo ¿En la qué fila. ¿Qué tribuna le tocaba? Eso. No, no, ¿de <ríe> No, afuera, de afuera, sí, ya, afuera no en el parque. No, estábamos sobre el lado de la América, del okay. lado bajo donde estaban las, sí, sí. lo que iban a ser las oficinas. ¿Y ¿Cómo dormían ahí, Juan Carlos? La, ¿Acampando? acampando, Armaron tirados en el piso o con exacto, los que nos quedábamos de noche, hoy la que hoy es mi señora acompañó también esa esa cola este, siempre fue guapa entonces, siempre fue gracias. guapa, siempre Qué la banda. verdad que sí, una gran compañera. Le mandamos un saludo bueno, de su Y la verdad que fue una cola larga con muchas dificultades, porque imagínate, la policía al principio estaba para ordenar, pero cuando se vio desbordada y que los días se habían adelantado y la gente estaba... Ordenaba salando, con los bastones. Ordenaba con los bastones. Uh -huh. Hacía durante la noche, cuando cuando no había gente que hiciera de testigos, hacían requisas, revisaban lo que teníamos, nos pedían documentos. Fue todo robaban, un momento ya Muy, que estaban, robaban algún muy duro. Este, en un momento, para organizar, hicimos delegados. Cada 100 había un compañero que era designado delegado. Y me tocó ser delegado. <risa> Qué casualidad, ¿eh? Juan Carlos, una cosita. Estás hablando 5 de diciembre del 72. Exacto. Y el último que se vaya apague la luz Fue en Exacto. el 74 Sí, pero ya no habíamos empezado a ir Y eso pasaba en el 72 En el 72 fue un año muy especial Si te acordás sí. vino el cierre de las universidades De la facultad bueno. el, el, el cierre del ciclo electivo durante todo el, todo el año Entonces yo había comenzado, había dejado el año anterior el, el secundario en Uruguay Que termina con el, preparato, con el preparatorio y, había, y tenía que entrar a facultad Nos anotamos los dos, mi esposa y yo para hacer este, psicología. Humanidades no tenía facultad, este, entonces se, se, habían distintos galpones donde se daban clases hasta que se solucionara, en algún momento la sede oficial de Humanidades era el, el profesorado Artigas, ahí era donde se iba a estudiar, este, pero duró muy poquito porque a los dos meses eh, se canceló el año lectivo Eh, no iba a haber hasta el año siguiente donde se hiciera la reforma de la enseñanza aquella de Sanguinetti y por lo tanto la posibilidad de estudiar se había cortado yo tenía dos empleos era insuficiente no tenía un proyecto de vida era de, de vendedor de lo que conseguía me acuerdo que el trabajo en ese momento era vender seguros mortuorios y, y, y era muy difícil proponerle a la gente que la gente se moría por consumirlo Que, que sacaran un seguro pagando por mes para poder hacerle este, un, un buen servicio el día que, le, que se murieron la verdad que era duro este así que empezamos a vislumbrar la idea de irnos al exterior uh -huh. la Argentina fue en ese momento el, la opción porque la Argentina nos podíamos llegar a tramitar los documentos, era el momento de la apertura, acá estaban abriendo las cárceles, salía la gente, era, era toda una época este, de libertad frente a lo que veníamos de Uruguay. ¿no? Entonces, este, la verdad que parecía muy muy interesante la opción. Así que bueno, crucé el charco. Y fue un 5 de diciembre, porque como éramos un grupo, y viste que pasa eso entre los jóvenes, uno planea, planea, pero cuando llega el momento de tirarse al agua, siempre hay una excusa. Reculamos. Reculamos. Y bueno, solo quedamos dos que decidimos cruzar el 5 de diciembre, sí o sí. Y ese mismo día, el que me iba a acompañar, se quedó en Montevideo hasta de enero. Mirá. Así que viajé solito el 5 de diciembre con 17 años a la Argentina. Así llegué. De un grupo de varios jóvenes que hicieron toda una movida interesantísima para poder cruzar, terminan cruzando dos... La noche anterior se queda uno <risa> y, y solo. cruzando solo. solo ¿Y la flaca? La flaca quedó en Uruguay, en Ajá. aquella época La compañera la tenía que ir a buscar y sí. con papeles y Sí, había que... tardé tres años en ir a buscarla, que... pobre Exacto. <risa> claro. Había que encauzar algo acá, tener algo, un laburo sí. un El año pasado cumplimos 50 años de casado Porque en el 75 la fui a buscar y nos casamos En el 75 volví a entrar digamos, con la facilidad de que, digamos, eh, ya ven, tenía, tenía documentos argentinos, de que este mm, eh, la cédula que tenía vigente todavía me servía, okay. este, eh, se iba a vencer ese año a fin de año, entonces tenía que casarme ahí sí o sí. Siempre al fin. porque si no, capaz que después no la podía renovar, qué sé yo, no sabía cómo venía a la mano. La renové varios años después, con mucha dificultad. Porque cuando fui a hacer el trámite, este, por algún motivo en alguna lista estaba y este y me separaron. Nadie imagina los motivos. Me separaron de Araceli y me, me, me llevaron a un interrogatorio. Me uh -huh. acuerdo que estábamos sentados juntos en, en, en la sala de espera y le dije, este, quédate por acá y, y cualquier cosa, sabes a quién le tenés que avisar, pero no, a mí no me conoce. Y bueno, no, Safe, Safe, Safe, okay. Safe, safe saqué el documento. Este, nos pudimos casar ese mismo año y comenzamos una vida acá yo ya acá estaba trabajando eh, como migrante que era mi gran preocupación este, fundamentalmente porque en esos años previos al 74 la mayor cantidad de compatriotas uruguayos que entraban a la Argentina padecían ciertas dificultades, en las pensiones si eras uruguayo no te dejaban este, espacio ¿no? no había vacante porque muchos se iban sin pagar entonces eh, había muchas dificultades veo y, decir eso de mi sí, barra, che. vos sabés que en esa época era así años después era al revés uh -huh. años después era si vos eras uruguayo y eras bienvenido y te daban vacante y a otros eh, mi, eh, colectivos migrantes eran a los que no le daban la verdad que Todas estas cosas que ocurren tienen mucho que ver con los prejuicios, con las situaciones, con las coyunturas, son reacciones. El migrante es una persona que viene desprotegido a una situación de vulnerabilidad que tiene que enfrentar un montón de cosas aparte del desarraigo. Aparte de, de haber perdido a su familia, al lugar, la tierra donde está, sentirse un invitado, este, sentirse un huésped en otro lado, y a veces un huésped mal acogido. Así que realmente todo ese contratiempo un hace que, re veces. que reaccione con, con eso de salvarse como uno pueda. Y bueno, a veces se cometen esos errores, uh -huh. este, no se piensa en lo que uno queda, queda atrás. Eso nos motivó a un grupo de uruguayos católicos este, en formar el equipo de pastoral uruguayo en la Argentina. Y descubrimos que había un mundo de acción en, esa, en, en ese espacio que nadie ocupaba. Ya existía acá en la Argentina, eh, me acuerdo, la mesa del Frente Amplio en el exterior, que en realidad era gente del, del, de la CNT que estaba reuniéndose todavía representando a sus sindicatos y eh, trabajando desde el exterior para Uruguay. Eh, ahí eh, casi todos eran Frente Amplistas y era como el, el germen del Frente Amplio en la Argentina, pero no era un partido político, ni era un movimiento, ni nada, eran más que nada los sindicalistas que se encontraban y que militaban. Pero no había un trabajo concreto con, con, con el colectivo uruguayo. Y bueno, eh, el equipo pastoral empezó a dedicarse a eso. Tuvimos tres casas de acogida, en donde a un uruguayo que recién llegaba con, eh, sin documentos, con familia, le ofrecíamos alojamiento, asesoramiento para tramitar los documentos y también la posibilidad de una inserción laboral en la medida en que se pudiera. Eran años donde había mucho trabajo en la Argentina, entonces eso era la tarea más sencilla, las otras dos eran complicadas. Y en ese momento, Juanca, en ese momento cuando ustedes logran estas tres casas de acogida para los uruguayos, ¿Se incrementó el cruce de Uruguayos a raíz de sí, esto? Sí, cada vez era más, cada sí. vez era más. E incluso nosotros cometimos varios errores por estas eh, necesidades que surgían y por las ganas de cubrir esas necesidades. Claro. Empezamos a ampliar. La tercera casa la ampliamos para migrantes chilenos y paraguayos. Y recibimos, eh, sin darnos cuenta, este personas que estaban huyendo del, del régimen chileno y que fueron detectados por el Plan Cóndor este, y un día la casa fue tomada por el ejército en Potosí, entre Salguero y Medrano y uh -huh. esa casa le pertenecía al, a, la Bo, eh, a la congregación Don Orione que nos la había facilitado y esa casa uh -huh. la tomaron, llevaron detenido a la gente este, y, y la verdad que Eh, nunca más se la devolvieron a la congregación. Fue Mirá, Y hay un antecedente, rara. Juan, Carlos, hay un antecedente también del robo de fichas de estos que muchos de esos pasaron a ser compañeros desaparecidos. Tal ¿no? cual, tal cual, exactamente. Eso fue en el 76. Eso fue en, en el mayo, 76, en mayo del 76. 29 de mayo puede ser del 76. Que, cómo sabes la fecha. ¿Eh? <ríe> cómo la fecha. Sí, porque hay, hay una, una pregunta que siempre nos hacemos. Eh, ¿Qué pasó con la juventud uruguaya de pie que en el 74 se disuelve? Yo tuve contacto con algunos de ellos acá en la Argentina porque trabajaron de infiltrados. Claro, ellos cruzaron el charco como migrantes también y empezaron a infiltrarse en los grupos de uruguayos. Vos sabés que eh, en aquellos años la nostalgia y las ganas de regresar era un motivante. Por lo tanto, nos juntábamos los fines de semana en distintos lugares a guitarrear, a hacer unas tortas fritas. Y ahí se aparecían estos cerdos espías. Y aparecían espías. estos espías Eh, que vos sabés qué casualidad, vivían a la vuelta de un cine en el que yo trabajaba de, de, de acomodador este, del cine Metropolitan. Vivían en un hotelucho que había en la calle Talcahuano, entre Lavalle y Corrientes. ¿Y se puede recordar algunos nombres? Sí, el Manculice es uno de ellos. Era el que eh, coordinaba a la gente que estaba ahí. Estaba también, estaba también el Palomo Díaz. El Palomo Díaz, que fue echado de Maroña. Que fue echado, exacto. Manculice. Porque siempre tratamos de, de encontrar... Yo creo que tiene que haber una conexión con la banda... De Gordon. De, de Gordon, de sin ultraderecha, duda, de los sindicalistas. Sin Esa yo banda creo. de uruguayos... Yo creo también, no tengo cómo decirte, cómo, cómo mostrarte una prueba, pero, pero mira, vos, estoy no convencido sé. que el Manco Ulises con Cordero cuando vino Cordero, que Cordero trajo toda la logística después, este, ellos funcionaron. Buscar esas, esas esas conexiones, ¿no? Esa famosa embajada de Uruguay que le decían Gavazo le decía el hotelito, o sea que. La verdad que se hace difícil. Una vez eh, vos me, me pediste colaboración. <risa> Eh, Vos sabés que el Palomo Díaz es medio pariente mío, por el lado de la familia de mi abuela. Eso de que la familia no se, no se elige, ¿verdad? Viste. Este, Cuando él vino como infiltrado, cuando él llegó, yo lo, lo traté, lo acompañé, este, convivimos un tiempo hasta que descubrimos que no teníamos mucho punto de contacto <risa> Este y me mantuve lejos de él. Este. Pero la verdad que después se perdió. Sé que terminó por Brasil, pero eh, en mi familia, después que fallecieron mis padres y tantos años sin estar yo en Uruguay, perdí mucho contacto. Y por lo tanto no pude hacer ninguna búsqueda yo, interesante. Mira. Aparte mi familia estaba dividida entre los que eran de derecha. Y claro, no, no, al, al Palomo Díaz lo, lo ubicamos porque fue desgermanizado del Liceo 13 Maroñas donde fue a hacer buscar un contacto y fue reconocido como integrante de estas bandas fascistas. Y, y cuando me lo nombra, eh, lo recuerdo, porque nosotros teníamos... Hay una pista, hay una pista importante que le hemos comunicado, que tiene que ver con la masacre de, de San Patricio, ¿no?, Y hay dos feligreses que fueron excomulgados. Uh -huh. Y se dice que uno de ellos es el Palomo Díaz, ¿no? Así que hace tiempo seguimos, pero... Seguimos que Juan, por eso le preguntaba esas fichas robadas en eso ocurrió en la CAM la Comisión Católica Argentina de Migraciones eh, quedaba en La Prida y Córdoba eh, se documentaba porque trabajábamos con ACNUR en esa época estaba más adelante no no, no en, es, en el 72 sino en el 76, 77, 75 ya estaba Belela acá y, y con Belela los casos más complicados se los pasábamos a ACNUR y ACNUR era la que le daba solución con la Comisión Católica Argentina de Migraciones y con el CEMLA, que era el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos que estaba en la boca, con esos lo que hacíamos era un trabajo de documentación, sacábamos Márbora, estuvo en Migraciones en los primeros tiempos, que fue el autor de la amnistía con la cual los uruguayos pudimos este, regularizar los papeles en aquellos años, este, y, con, y prestábamos esa colaboración. La, la colaboración de las casas se terminó y no con esa casa tomada no pudimos ofrecer más alojamiento la iglesia se retrajo los tiempos cambiaron Este, ya había, era la tercera que y ya, ya le habían robado una le habían robado una este, y nos quitaron el apoyo digamos financiero, económico que nos daban. ¿Cómo viene Juan Carlos tu vínculo con la pastoral? ¿Viene de Uruguay? Viene de Uruguay yo provengo de una parroquia digamos este, en Uruguay de las que se acogían a los sindicatos cuando no tenían donde reunirse que recibían a los colegios cuando había huelga este, yo me acuerdo de la acá, papelera zigza cuando, sí. cuando estuvo tanto tiempo en conflicto. En la parroquia se hacía una olla popular para la, la, la papelera, se hacían las reuniones del gremio de, de, los, de, los, de los trabajadores. Este, era una parroquia muy activa en, lo, en todo lo que era la presencia. Era una, en esa época se nos decía tercermundista. Lo, los sacerdotes que estaban por la teología de la liberación impulsaban estos conceptos y nosotros, orgullosamente cristianos, los defendíamos en los lugares más difíciles. Uh -huh. Araceli y yo, eh, fuimos los primeros con un grupo de jóvenes en participar en la fundación de lo que fue Cerro Norte. Cerro Norte nació adentro de, mira, una, mira. de una parroquia. Mira, oh. eh, en los jardines de la parroquia eh, nacieron las primeras carpas de Cerro Norte. Eh, lo que pasa es que eso se desbordó y después se tomaron tierras y después se agrandó yo ya no estaba en Uruguay pero fuimos de los primeros este, en, en, en participar en la actividad de abrir zanjas armar este, armar carpas ayudar a, a, a darle ayuda escolar a los chicos traer remedios eh, alimentos eh, la verdad que Eh, ese tipo de tareas fueron la formación que yo recibí de joven. Trabajo en territorio todos los días. Todos los días. Ahí fui cuando ingresamos al IABA con Araceli. Este, yo ya tenía una militancia política en el PDC. Lo que pasa es que estaba en, en, engendrándose dentro del PDC la JDC la Juventud Demócrata Cristiana en el mismo año en el que yo ingreso en 72 se logra inaugurar la Casa de la Juventud Demócrata Cristiana fuimos uno de los fundadores yo siempre comento con orgullo de que eh, Juan Pablo vino a buscar a la Juventud Juan Pablo Terra sí. para decir, eh, jóvenes necesito apoyo estamos tratando de iniciar diálogos y conversaciones con comunistas con socialistas y algunos católicos no lo, no lo ven bien entonces necesito apoyo político si la juventud entiende que esto es importante necesito que la juventud haga el, el, el, el, el contexto que le permita mantener esos diálogos la verdad que fue muy muy interesante este, y muy muy lindo participar en ese comienzo. Fueron buenas esas jornadas de intercambio entre las juventudes socialistas, comunistas, democracias. Sí, cristianas. terminé siendo delegado de la agrupación Flecha en el IABA, era complicado también. <risa> <risa> no el sé lugar. por qué siempre, de alguna manera o sí, de otra, característica me de visto empujado. <risa> claro. sí, Juan Carlos, y, y, y más acá, la trayectoria dentro del Frente Amplio, Uh, ha tenido ha tenido pericuetos ha tenido dificultades eh, por, mi forma frente, no. <risa> por mi formación y por, y por mis convicciones creo en la unidad pero no en la unidad declamada creo en la unidad seriamente y, y utilizo dos o tres cosas que son fundamentales, son las herramientas con las cuales la unidad se construye la primera es la aceptación del disenso yo tengo que aceptar que vos pensás diferente a mí, si no acepto que vos pensás diferente a mí, no me puedo sentar contigo a dialogar, solo puedo ponerme en una trinchera distinta y empezar a pelearme con vos entonces yo primero tengo que aceptar que pensás distinto, después tengo que estructurar un desarrollo de diálogo que me permita hablar de lo que coincidimos por lo menos hasta que crezca la confianza entre nosotros, que es el tercer paso que nos va a permitir poder empezar a pensar qué hacemos porque cuando vos cumplís el aceptar al otro el dialogar con el otro y confiar en el otro después solo te queda, bueno, qué hacemos juntos para dónde vamos Esa es la unidad. Es la construcción de las confianzas. Es la construcción de las confianzas. Y esa es, es, es la lucha de mi vida. Así que mmm, cuando el frente fracasa como fuerza constructora en, en esa confianza y fracasa en la construcción del diálogo y de la unidad y yo no sentí que no pertenecía, que no era útil al frente y tengo por esos, esas, esos altibajos en donde un día estaba y otro día no estaba, En etapas, cuando me junto con compañeros del frente de aquella época, como el Canario, este charlamos de momentos que compartimos y de momentos en Acá los que no estuve. sabes que no podemos nombrar a esa persona. No me digas. Por favor, por favor. Sí. Ese es más interesante que yo. Ese es más interesante que yo. Ese te puede contar hasta cómo se hace ah, bueno, la croquetas de hormiga. Otro, otro día. Otro día. <risa> otro día lo traemos a carnear a la de piojo. Ajá. Estabas comentando eso, de esos momentos de, de mucha participación y de los otros en función de los altibajos también de la fuerza política en tal su cual, conjunto. Con el diálogo hacia adentro, con las bases, con los militantes y con las decisiones que toma cualquier fuerza política, en este caso la nuestra, con aciertos y con errores. ¿Cómo está ese Frente Amplio hoy? ¿Cómo ves en este momento...? Creo que está pasando otra vez por otra crisis, creo que está atravesando un momento de crisis y vos lo notás en que hay dos termómetros que funcionan claramente. El primero es la cantidad de gente que transportamos cada cinco años a votar al Uruguay. Eso nos demuestra que venimos decreciendo en ese volumen y que por lo tanto algunas cosas no se hacen bien, las estamos haciendo mal. Este, Si bien es lógico que frente a una, un colectivo que envejece, cada vez sea más difícil llevar gente, el, el colectivo también tiene una cantidad enorme de descendientes uruguayos, que cuando es cosa de plena, de carnaval, de murga, de verano, de verano los encontrás a todos, pero que cuando llega el momento de participar, comprometerse y organizarse, no están. Quiere decir que, como fuerza política, no somos atractivos. Queremos uh -huh. hacer una especie de chorizos de, de tripa solo, sin ningún interior. Sin, ni sin contenido. Sin contenido. Ese es la, uno de los grandes inconvenientes que tenemos. El otro es que, justamente, nosotros, como fuerza política, este, tenemos, a veces, una disciplina sectorial. Y hace mucho tiempo, los sectores decidieron colonizar los comités. Eh, esa colonización, yo lo veo así por lo menos, puede debatir cualquiera sí, conmigo. Sí, sí, claro, estamos hablando este, de Tabares su visión. Exacto. Sí. Esa colonización que hicieron los sectores permitió que el comité ya no se identificara como la fuerza, como el movimiento que es el frente Comité a... Bolche, Comité Tupa, Comité Lata, eh, Comité... Exactamente. El comité la pasó a ser un nombre. comité del sector. Mm. Y por lo tanto, no nuclea a los que no son de ese sector, o no le encuentran atractivo al que es independiente. ¿Y qué sucede con el uruguay cuando se va de Uruguay puede ser que se haya identificado con mucho interés en una fuerza política mientras vivió en Uruguay y que el ejercicio y la dinámica lo hace pertenecer a esa fuerza, pero cuando va al exterior sufre el desafío de que no tiene el contenido que le bajaban a diario y por lo tanto puede empezar a ver las cosas con otras visiones y entonces sentir que se le va modificando el pensamiento puede seguir siendo frente como ocurre en la gran mayoría pero a veces ya dejan de identificarse con ese sec partido político con el que nacieron y por lo tanto esa sectorización los excluye Van a un comité, participan de tres o cuatro reuniones No encuentran espacio No encuentran comodidad se en el diálogo Se discute mucho de la orgánica interna del partido Del sector claro. preponderante del Y se baja comité, línea, y se baja un, una grave, línea un grave okay. inconveniente Los uruguayos mm. somos muy orejanos la, No nos gusta que nos bajen mm. línea La queremos construir desde abajo Y creo que es una de las cosas que distingue al frente Sobre todo a las fuerzas políticas del arco popular de izquierda Porque por permitirnos Construir desde abajo Es que hemos sobrevivido 54 Claramente. años Años. Claramente. Esa es una realidad. Cuando empiezan a bajarte la línea de, de, de, de arriba, eh, políticamente te van quitando autonomía, te van quitando albedrío, te van quitando la posibilidad de sentirte parte sí, de lo que sí, estás de, haciendo. de acercar una propuesta, de discutir propuestas. Claro, existentes. yo siempre, ¿sabes que siempre me pregunto? <ríe> la misma pregunta. Sí. Cuando vienen las elecciones y y ahí vamos a sacar los pasajes, y como vivo lejos, siempre voy a buscar algún uruguayo cerca, algún familiar que no pueda ir, y veo colas, y veo colas de uruguayos, y digo... Y nunca digo, nos cruzamos en las actividades. Y nunca lo veo en ningún lado, o sea, esa es una, una respuesta que el Frente no está dando, no ha podido organizar la colonia de uruguayos por esa... Esa vieja razón. Tengo un aporte para darte a eso. Un aporte feo, no lindo. Porque yo estoy del lado de que Eh, la característica mía y, la, y el tiempo de trabajo me ha convertido en un referente. Y eso hace que cuando llega la época de las elecciones, me llaman, aparecen en mi teléfono, aparecen mensajes en mi correo de compañeros que no he visto durante los últimos cuatro o cinco años, preguntándome, che, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Juanca? ¿Cómo estamos yendo a Uruguay? Y es triste porque eh, muestran el interés electoral nada más, no muestran el interés de participar, de comprender, y eso es preocupante también porque lo que ocurre en el en el momento que tenés que tomar la, la decisión de qué voto vas a poner adentro de la urna está relacionado con lo claro, que viviste estás de cuatro pelota, años anteriores. Estás muy en pelotas al momento de poner el voto correcto adentro de la urna. Tal cual. Si vos no estás este, informado. claro Tal cual. Pero también voy a agregar otro granito se ha cruzado o sea no se ha podido conseguir el voto consular no o sea, yo creo que eso es histórico eso sí, es, es histórico y es una deuda Sí, es, es una, una, deuda deuda, que es una tienen, enorme deuda que está relacionada con la migración. En Uruguay sí. ni siquiera se ha considerado el, el, el, el, el, lo que sufrió el pueblo uruguayo de la diáspora, nada más que por el hecho de tener que emigrar, porque nuestra migración no solo fue política, Yo, fue política, económica, social, educativa, fue un, mo un montón de Hay motivos. Siempre recomiendo un trabajo de la Universidad de Salamanca, Exilio en Uruguay, que habla que en la memoria colectiva del pueblo uruguayo no está de que tuvo un exilio, que el 10% de su población... O sea, vos, ahí el, el trabajo, va explicando, no sé, de cantantes, de, de lo que pide de Uruguay, hay trabajos sí. hechos, pero en, el, en la memoria colectiva del pueblo uruguayo no está que... Y es otra cosa que nunca le pudimos cobrar a Blanco y Colorado y, y a esa. la dictadura. Ese Cilio, ¿no? Claro. Es el último que se vaya ni a pasar. Ni para siquiera lo empezar, hemos podido debatir. Para empezar a cobrarlo, para empezar a debatirlo, hay que visualizarlo, ¿no? Esto lo hemos hablado en infinidad de sí. reuniones, de conversaciones, de mateadas y algunas otras líquidos también. Este, no tenemos la visualización de por lo menos un monumento, un algo que, di, que, que explique, que exprese que el Uruguay expulsó a muchos de sus hijos. Por el motivo que fuere, o sea, desde ese momento en adelante podemos eh, comenzar a trabajarlo como sociedad. No se habla en las escuelas, no se habla en los liceos, no se habla en las universidades, parece que no pasó. Exactamente, y lo que es peor, cuando hicimos un plebiscito para uh -huh. poder lograrlo, eh, eh, ese, no. en ese plebiscito el Frente Amplio uh -huh. tuvo más votos que el voto eh, sí. por, por el voto exterior. Sí. Quiere decir que ni siquiera la fuerza de izquierda se comprometió no, con nada. una campaña de difusión no. que explicara por qué el uruguayo que vive en el exterior. Me, me, Hoy tenés en Uruguay, en uh -huh. cualquier chat, porque yo tra participo de mucho porque te, después te puedo contar que hay una campaña en este momento uh -huh. eh, por tratar de restaurar los documentos por lo menos el, la credencial de los uruguayos que la perdieron por no haber votado dos veces okay. eh, eso después si eso. querés te lo cuento pero la, lo que estaba diciendo es que en esos chats lo que encontrás es que ingresan compatriotas, compatriotas nuestros para decir ¿pero con qué derecho van a, van a pedir el voto exterior si después se van cuando salen? Y lo sal... que te quería decir, me insultan mis vecinos Exacto. del barrio Pueblo Victoria, cuando voy a votar, ah, venís a votar a estos bolches venís a votar a estos zurdos, después te vas a la mierda, no dejás el quilombo a nosotros, pero me insultan de verdad. Sí. Pero todos se sienten orgullosos de la ah, cantidad sí. de uruguayos que están en el fútbol exterior eso y que sí, representan Eso sí, al Uruguay. si el uruguayo se llama Carlos <risa> y, no te hablo y de de los médicos, obra, de, los claro. de los cantantes. Si es arquitecto famoso, si es músico, claro. si es no sé qué, ah, si sí me representa. Pero yo que soy y divisas, plomero gasista, no lo represento. Y las Uruguay divisas Argentina. que representa la diáspora para el uruguayo. Bueno, eso también. Porque el uruguayo te, uh -huh. te puede, puede envejecer en el exterior, pero las vacaciones las pasan en Uruguay. Sí, y claro. por lo tanto, lo que no, en el exterior lo, a vuelve a a y lo vuelve a gastar en Uruguay 12 años consecutivos fuimos a pasar las vacaciones en la costa Tal en cual. las épocas de la, de la chorra ¿eh? en la época sí, claro <risa> cuando no había trabajo cuando se robaron y iba, el PBI ah, se, se robaron 10 PBI bueno, algo me dieron a mí porque yo fui 12 años de vacaciones a la costa y metí Piriá, Policota ya. Azul o sea, no fui a, a ¿cómo se llama? Cerro Norte con todo el <risa> respeto que no fui a la, a la tablada de vacaciones no, no, a la costa, a la costa ¿eh? yo voy a, a, a levantar una lanza <risa> por esto de las confianzas a pesar Era. de que hay problemas hay hay compañeros donde que se ha creado una, una confi confianza que podemos confiar está que podemos... bueno está bueno eso porque vivir sin esperanza no se puede ahí está eso es, soy un optimista sin... crónico por pero vivir, hay me vivir... parece y este programa La Cigarra es un programa que <risa> tiene claro eso exactamente la fortaleza Exacto. de esas es cosas. Déjame, déjame recoger esa lanza y decirte que no se puede vivir sin esperanza y que la esperanza es el sostén de cualquier acción futura, así que lo primero que tenemos que visualizar es lo positivo que encontramos en medio de una crisis, y yo te digo que en esta crisis que yo nombré del Frente Amplio Argentina, vos y yo hemos compartido hace unos días un éxito que no habíamos logrado en años anteriores que fue la fabulosa marcha que compartimos entre todos los uruguayos juntos eh, el, el día del 24 eh, hacía muchos años yo recuerdo marchas en donde el, el, el, la solos. bandera la bandera de los de los de los desaparecidos la llevábamos vos y yo solos En cambio esta vez fuimos una multitud, una multitud para lo que somos los uruguayos que participan. Pero no, no, éramos multitud. unos cuantos de verdad. Muchos, éramos unos cuantos mucho. de verdad. Bien Están las imágenes sí, en sí. internet, cuantos de verdad, de los por primera vez en una marcha multitudinaria, mal, eh, había más de un millón de personas en la vuelta de la plaza. Tal cual, tal vez está una de las más grandes de los últimos. Sí, sí, semanas. sin duda. ¿Sí? Sí, sí, sí, y era una barra de uruguayo muy importante y, ¿Y no eso? y no se caracterizaba por ser todo tercera edad avanzada, o sea era muy numerosa y, y había, había gente, hijos? exacto claro, entre yo ellos viví, los míos, pero... yo viví uno de los momentos más emotivos de sí, mi había, vida política, había tres generaciones por lo menos eh, de, de la familia Ruiz, estaban tus hijos, estaban tus nietos estaban ah, tus hijos, estaban tus nietos pero es otra lo que te voy a contar uh -huh. se me acercó un señor en un determinado momento y me dijo, yo soy uruguayo, estoy de turismo este fin de semana. ¿Qué es esto? No, y no le digo, mirá, le digo, tenemos bandera porque somos los uruguayos que vivimos en el exterior y estamos participando por los desaparecidos de la, acá en la Argentina. Uh -huh. ¿Ustedes dice hacen esta marcha? por, lo, Sí. Le digo, mirá, esa bandera que va adelante, la que vos no ves, ese, ese cartelón enorme, tiene el nombre de los compañeros desaparecidos. Me abandonó, salió corriendo y se, corriendo fue, y se paró adelante. Y trataba, como la marcha se movía, trataba de él retroceder, marcha atrás, de manera que pudiera seguir leyendo. Y buscaba con el dedo. Entonces me acerqué. ¿Buscaba le dije, un hombre en particular? Exactamente. ¿verá? Le dije a los compañeros que la estaban transportando: paren un momento para que él pueda buscar a su nombre. Y lo encontró. ¿verá? Llamó a su mujer y a su hija que estaban con él sobre la vereda, se abrazó y se puso a llorar. Oh. Qué fuerte vos. Había encontrado a un familiar Eso era como haberlo sacado de, de, de, de Orlete me... al familiar La verdad fue atraerlo a la vida A mí me pasó Qué también lindo, Yo vos, llevaba además la foto de Humberto Besisi. Y estabas vos Juan Carlos ¿Sí? que se paró ese abogado Exacto. Que conocía y le mandó la foto a Silvia ¿No? No, no, sí, pero por eso volviendo a ese tema, digo se han construido confianzas y sigo apostando a, a seguir construyendo esas confianzas, ¿no? Sí, sí, estamos de pie por eso, ¿no? O sea, no, una, una no, no, no apaga la otra, sí tenemos diferencias y problemas, muchas veces no son escuchadas las bases en la fuerza política, Pero por suerte tenemos muchos compañeros con los que sí podemos dialogar, discutir, comunicarnos, enojarnos, amigarnos y sobre todo respetarnos. O sea, tenemos posiciones diferentes en algunos puntos de vista, en algunas cosas en puntual, pero seguramente en esta coincidimos todos. El 1% es poco para que aporten. Exacto. <risa> no esa... solamente tiene que sí, salir, uno por... sino que es poco para que, es muy pa poco. que... Claro, Estoy de no, acuerdo. no habría ni que estar discutiéndolo. O sea, eso hay que exigirlo como fuerza política toda. Y este tipo de discusiones, que seguramente van a lacerar a algún compañero que no esté de acuerdo, compañera, compañere, ¿eh? bueno, nos va a fortalecer para adelante como fuerza política. Será una de las tantas cosas que vamos a tener que atravesar. Yo diría a Pedro que podemos pasar un tema ¿Sí? y, y continuamos. Para, para, para poner un tema, yo lo que, lo que si me permiten haría sería saludar, agradecerle a Juan Carlos su presencia acá, pedirle por favor que se quede a completar el programa con nosotros, que siga participando del mismo, pero tenemos que darle más o menos un cierre a esta especie de entrevista porque se nos vienen otras y bueno, el reloj siempre es el mismo maldito de siempre. Y este temita en particular que va a poner eh, Pedro el Grande, eh, lo eligió Juan Carlos. Mirá, va bien. Vamos arriba entonces. Vamos, vamos con ese tema. Eh, seguramente, entre otras cosas, debe ser porque este gallego que va a cantar ahora también era un gran creyente tiene problemas ah, de no, no pasa nada lo buscamos 0-3 lo 0 que ahora después lo pasamos en cualquier otro si querés te paso el datito ese de lo que te estaba diciendo sí, que es vital eh, están, eh, hay compañeros dedicados a estudiar Pasaporte. la alternativa uh -huh. de que los que perdieron la documentación eh, credencial, la credencial cívica por ser excluidos del padrón por no haber votado en dos elecciones podrían presentarse a hacerle un recurso a la, cor a la corte electoral a la y a la Suprema Corte de Justicia reclamando un derecho vulnerado por la Constitución. Exacto, pues Entonces, la Constitución está. estamos en este momento dedicados, las organizaciones que trabajamos por el Departamento 20 y por la por la diáspora, en encontrar a esos compatriotas nuestros que han perdido, la, alguna vez tuvieron credencial y que la perdieron porque no fueron para que eh, acepten firmar este compromiso en un estudio de abogado que los va a representar y que va a hacer la presentación legal okay. en Uruguay. Así que, Cualquiera que sabe de algún uruguayo que perdió, que se comunique con este programa, que se comunique con los comités. Bueno, eh, eh, todo el mundo está tratando de juntar datos porque con la, la decisión de la Corte no va a ser vinculante para todos, pero sí va a ser vinculante para todos los que presenten estén presentados. Después eso nos va a dar el marco para discutirlo sí, políticamente. Sí, claro, después lo vamos a poder meter por, por otro lado. Ahí vamos con el temita que eligió el compañero Juan Carlos. que te estoy nombrando la tierra de tus mayores, la misma que en otros tiempos conoció épocas mejores, si no sirvieron de nada cuestionables intenciones, necesita la estructura serias modificaciones, ahora se trata de caminar, ahora se trata de caminar. Todo el mundo se pregunta qué es lo que nos ha pasado porque esta casa tan nueva de pronto se ha derrumbado pero ha sucedido algo que no entraba en los proyectos están para levantarla muchos miles de arquitectos ahora se trata de caminar ahora se trata de caminar mira lo que estoy diciendo la gente se está juntando Los de arriba están cediendo y los de abajo empujando Ahora mismo es el momento de comenzar el trabajo Que la cosa está que arde y el fuego viene de abajo Ahora se trata de caminar Ahora es la hora de caminar Aquí como en todos lados, mira lo que está pasando Unas puertas que se abren y otras que se van cerrando Hombre esclavo del hombre, por culpa de la codicia, tenemos que proponernos terminar con la injusticia. Ahora se trata de caminar, ahora es la hora de caminar. Pueblo con pueblo se encuentran tras una gran barricada Buscando el sueño de Artigas de América liberada Mientras quiere detenernos el interés extranjero Se escucha por todos lados la palabra compañero Ahora se trata de caminar, ahora es la hora de caminar culpables del derrumbe andan con preocupaciones ellos cuentan por docenas y nosotros por millones marchando unidos muy juntos es la forma de avanzar tenerlo claro y entonces se trata de caminar ahora se trata de caminar ahora es la hora de caminar cuando quieran reaccionar Ya no saldrán del asombro, nos verán venir unidos caminando hombro por hombro. Tener presente el concepto que aquí se vino a cantar, después de todo lo dicho, se trata de caminar. Ahora se trata de caminar, juntos, muy juntos de caminar, mano con mano de caminar. Qué bueno, Pedro, qué bueno, qué hermoso tema de Gallego Capela, eh. Qué otro, bueno. Otro vecino bueno. De, de mi viejo barrio montevidiano de la Unión. Él era bueno, más de un poquito eh, más por, abajo Luis. Por la Unión y por la blanca. Eh, <risa> algún té tomamos con el Gallego sí, Capela. Un bueno. domingo de mañana. Pero bueno, este programa tiene un editorial y qué lujo se da, ¿no? de sí, tener señor. el editorial de sí, del flaco Raúl Olivera. Uh -huh. Así que ese Eso tan claro, el flaco siempre tiene esa sensibilidad de dejarnos pensar totalmente, hablando, ¿no? Totalmente. Entonces, hoy son 12 minutos, pero me gustaría que lo vamos a poner. Sí, lo vamos a disfrutar. Al 12 pie minutos. del piletón. Al pie del piletón. Y, y continuamos. Uh -huh. Buenas tardes, estimados compañeros. Aquí estamos, al pie del piletón, como dice nuestro querido amigo Lucho. Este, hoy, este, cuando ya se nos va el verano, y de alguna manera, al pie, al pie del piletón, de ese piletón que, que, hablaba, que hablaba Hugo, que no se lavaba la ropa con agua caliente, por supuesto, que se lavaba con agua fría, este. La ida del verano de alguna manera no está, no está haciendo poner las manos en el frío. Hoy quiero hoy voy a referirme a un tema, a unos apuntes, a unos desprolijos apuntes sobre, sobre un tema que creo que, que debíamos pensar, debíamos reflexionarlo, sacarnos de alguna manera. Este, las anteojeras. Que a veces los medios de comunicación no se hacen ver algunos temas. O sea, no es para hacer tremendismo ni para encontrar, para hacer casas de brujas, pero hay veces que no podemos caer en ser ingenuos. O sea, porque hay cosas que. Pongo un ejemplo, es decir, cuando se creó el famoso, cuando se trajo el famoso Guardián, ese elemento que lo trajo la administración del Frente Amplio, Creo que el ministro Bonomi como un elemento, digamos, tecnológico para la, el control de, de la delincuencia. También se usó para otras cosas. O sea, las cosas este, no, son, no son inocuas. Este, hay cosas que sirven para una cosa y sirven para otra. Todo depende de quién la use. Por lo tanto, algunas cosas tenemos que verlas con cierta desconfianza. O sea, analizarla, pensarla, Yo acababa, pensé, este, evaluarla en función de, de lo pasado, de lo que nos dijeron alguna gente que sabía de eso o que tenía preocupaciones de eso porque las conocía. Caso del general Víctor Licandro, cuando hablaba sobre el aumento de la, de, de la injerencia militar en la sociedad. Bueno, nosotros en estos días hemos escuchado algunos. Hemos leído una parte de, los, de un extenso documento presentado por el Ministerio del Interior de un plan estratégico sobre el tema seguridad. Bueno, la seguridad de alguna manera se ha transformado en una suerte de, de esas cartas que, que jugando, jugando a la conga uno las, las ubica donde le conviene. Bueno. El tema de la seguridad está, sin ninguna duda, en la preocupación de la ciudadanía. A veces se le impone la preocupación de la ciudadanía en función del trabajo de los medios de comunicación, etc. El tema de la seguridad fue un elemento que precedió de alguna manera el autoritarismo en el Uruguay. Y ahora el tema de la seguridad está vinculado con otro, con otro aditivo, que es la lucha contra el crimen organizado que de alguna manera genera las políticas de los Estados Unidos el secuestro de presidente. la guerra en Irán bueno ese, este proyecto que de alguna manera presentó el ministro del Interior negro no tiene un elemento que es lo que yo quiero poner hoy la atención que es que se amplía el área de control militar del territorio del Uruguay. Si bien actualmente las Fuerzas Armadas pueden, pueden actuar en una franja de, de hasta 20 kilómetros, porque eso se aprobó en el, en el gobierno anterior, 20 kilómetros desde la frontera, la propuesta actual plantea duplicar esa franja a unos 40 kilómetros. Ampliando significativamente el territorio bajo vigilancia militar. Porque es así, es vigilancia militar. ¿Qué implica eso? Primero, extender el control no solo en la frontera con Brasil y, si no me equivoco, además en zonas vinculadas al río Uruguay. Segundo, Es un rol mayor de las Fuerzas Armadas. Es decir, la propuesta apunta a ampliar la competencia y jurisdicción de los militares en tareas de seguridad, dándoles un papel más activo, especialmente en tareas de vigilancia territorial, de control, de circulación, de apoyo a la policía, en combate a lo que se llama el crimen organizado. Que existe, por supuesto, y que hay que combatir. El tema es encontrar los medios adecuados y aquellos que de alguna manera no generan otros daños colaterales. ¿Ese es un cambio relevante? ¿Ese es un cambio relevante? Yo creo que lo es. Porque refuerza la participación militar en la seguridad interna. Y eso, de alguna manera, siempre ha sido cuestionado por la izquierda. Ahora lo vemos de una manera distinta. Pero el problema no termina con eso. Se crea un comando unificado, una suerte de, perdón la palabra, o democrático integrado por las Fuerzas Armadas, la Policía, el sistema de inteligencia. Eso sí nos debe preocupar. Pensémoslo. Eso se plantea que es para mejorar la coordinación institucional. Algo que parece estar de moda. Todos los problemas son de coordinación de que las distintas instituciones del Estado no coordinan y eso de alguna manera lleva a que la gestión sea ineficaz. Yo creo que no es un problema solamente de coordinación, es un problema del sentido de las políticas que se aplican. Nosotros ya hemos tenido experiencia con relación al uso de las tecnologías, del control de la población, de control de las personas y de vehículos. Recordemos ese control que se hizo sobre el presidente del PCT en determinado momento. Determinadas poblaciones del Uruguay tendrán entonces presencia física, militar, con control tecnológico. Eso es lo que tenemos en el horizonte de la aplicación de este plan estratégico. Determinadas poblaciones tendrán una presencia física, militar, con control tecnológico. Eso está mal cuando se lo fundamenta que esas medidas están orientadas a combatir el narcotráfico? ¿O tenemos que verla en perspectiva del contexto internacional del escudo contra las drogas que impulsa las derechas? Más territorio bajo control militar, coordinación con la policía y uso intensivo de tecnología no son cosas inocuas. Varias medidas, incluida la ampliación del rol militar, por supuesto que van a requerir aprobación parlamentaria. Por lo tanto, nos parece que desde la sociedad civil debemos reflexionar y tener una posición. No caer en que porque la oposición cuestiona en general Ese proyecto, porque dice que no es eficaz, por supuesto que no, no van a cuestionar el, el aumento de la presencia militar, no debemos verlo nosotros como positivo. Pero todas estas cosas no son problemas teóricos. Veamos qué comprenden la llamada franja de 40 kilómetros de la frontera con Brasil. No son pocas las ciudades y las poblaciones que quedarán bajo ese control. Hay varias decenas de localidades, más de 40, entre ciudades, villas y pueblos, dentro de esa franja. Esa franja que comprende los departamentos involucrados de Artigas, de Rivera, Sorro Largo, 33 y Rocha. Es poca cosa. Las ciudades de Artigas de Ribera, de Río Branco, de Aseguá, de Chuí, de Cano, de Tranquera, de Bichadero, etc. Los ciudadanos un día se encontrarán con una patrulla militar que les pedirá documentos, que atará con la lógica militar. Y eso de alguna manera instala en la sociedad una presencia que institucionalmente me parece que no, que no corresponde. No es esto una casa de brujas, no, no es crear fantasmas, pero tampoco es ser ingenuos. Yo creo que estas cosas hay que pensarlas, hay que reflexionarlas, y hay que tener en cuenta algunas cosas que sucedieron en el mundo, en el pasado, y que hoy también están sucediendo para verlas. Desde una óptica de alerta ciudadana. Bueno, eso era lo serio de, del piletón de hoy. Ahora vamos a. Voy. En este mundo reman ya por el destino, y prosigue su camino muy confiado del rigor sin pensar que la inclemencia de la vida sin amor va enredando su existencia en lo cierto del dolor. Pero llega que un momento se da cuenta de su suerte y se amarga hasta la muerte sin tener ya salvación, pues comprende que la vida fue tan solo un betejo, al perder la fe querida de su pobre corazón. Me da pena el confesarlo, pero es triste que dejo el venirse tan abajo derrotado y para viejo. No es de hombre lamentarse, pero al ver cómo me alejo sin poderlo remediar, yo lloro sin querer, llorar. Si no fuera aquel recuerdo de mi madre tan querida, me acollaré en esta vida con sentida devoción, no era yo quien aguantaba esta triste situación, ni el que así se contemplaba sin abrirse el corazón pero hay cosas, compañero, que ninguno la comprende, como a veces se defiende del dolor para vivir, como aquel que haciendo alarde de coraje en el sufrir, no se mata de cobarde por temor de no morir. Me da pena confesarlo, pero es triste que canemos, el venirse tan abajo, rotawi para bienco no es de hombre en la manera se pero al ver como lejos sin poderlo remediar nos sin querer llorar. pena confesarlo, tango que siempre despedimos la, las palabras del de flaco Raúl al pie del Piletón uh -huh. siempre con eh, como escarbando el flaco y, y poniendo el punto en la sí, ¿no? <ríe> en la sí, y. sí, información muy finita, ¿no? para estar atentos, para no volver a equivocarnos y darle espacios de poder a seres muy oscuros ¿no? Clarísimo. en cada uno de los De los argumentos que esgrimió Raúl, cosas que ignoraba. No me acordaba del aparatito que había traído el bicho Bonomi. Esas cosas, viste, detalles que se te pasan. Que nada, que por suerte están estos compañeros para mantenernos la cabecita alineada. Me hace acordar a, a uno que le decían el gorro de lana, que te mantenía la cabeza caliente siempre. <risa> Sí, que qué bueno, qué lujo que se da a la cigarra tener eh. este editorial del flaco sí, Raúl, ¿no? Sí, eh, sí, yo no me acordaba tampoco, ¿no? O sea, no pero siempre sabemos que tenemos <ríe> esa mirada precisa. Y siempre es poco el tiempo, aunque a veces pareciera que, que nos extendemos en la conversación, porque quedan detalles para, ¿Sí? para hurgar, para analizar. y Lo tenemos que aprovechar un día de esto al flaco, agarrarlo y, y acribillarlo ahí sobre algún tema para que se explaye puntualmente como las veces el que crimen, he tenido la sí, suerte ¿sí? de participar en vivo con él o sea, mano a mano así, tenerlo presente porque es de estos compañeros que le faltan horas para poder compartir las anécdotas que tiene, el conocimiento y la militancia que tiene ¿no? o sea, un tipo, un estudioso Un estudioso de verdad. Alguna, alguna hojita que otra se leyó. Todas las veces que me lo cruzo, escucho sus, sus anécdotas y nada, te, te deja pensando siempre. ¿Quién está ahí, Luis? Estamos esperando. Bueno, va a, entr va a entrar la compañera Brenda Mmm, Brendita. Eh, la estamos esperando. Pero bueno, la, la tenemos estamos acá. Estamos esperando. Sí. ...ya le mandamos... ...estuvimos eh, eh... charlando con Juan Carlos... ...que no sé por qué... Eh, ...tuvo el tupé de sacarse los auriculares... ...relajarse, servirse un wiki, pues no a fumar acá... ...como si ya se hubiera pasado el tiempo de radio... <risa> sí. ...no lo no puedo creer esto... ...yo no lo puedo creer... ...yo pensé que el compañero iba a seguir... Este, ...participando... ...pero no, lo veo totalmente relajado... ...en la reposera esa... ...larga y alta... Después le va a decir seguramente a la compañera Seguramente le va a decir que lo tratamos mal Que no ¿Qué? le dimos nada de comer Que no, ni un mate le cebamos Va a llegar con los mismos cuentos de siempre Aprovecho para saludar A muchos de los compañeros de, sí. del Alba Robayo Con los que compartimos también el otro día la marcha sí, Y yo nada, tuvieron... Siempre hay sí. compañeros que tienen esa capacidad Sí, siempre de estar en los momentos con con algunos con algunas perlitas. Gustavo, por ejemplo, me sacó un par de fotos con las nenas y con la barra de charrúa y me las mandó. Lo qué, mismo qué que Selvita, del comité Morroni, otra compañera sí. impresionante. Bueno, así que yo también saludo a los compañeros... El Álvaro Bayo y a todos los compañeros uruguayos que estuvieron en la marcha. Pero bueno, parece que sí, tenemos a Brenda. Vamos. Hola, hola. Hola, ¿Qué Brenda, estamos? qué gusto charlar con vos. Bueno. Esta es que había entrado, había entrado antes, eh, pero por el lado del oyente, entonces estaba escuchándolos. Ah, ah <risa> bueno, Linda, está bien. bien. ¿Te aburriste mucho, Brenda? No, no, no, todo lo contrario, todo eh. lo contrario. Bueno, estamos hablando con, con Brenda Buglasini, ella es militante del PVP, militante social, siempre me recuerda que vivió en Argentina, cuatro años, y bueno, puedo decir muchísimas más <ríe> si hacemos la presentación de la compañera Brenda, Podemos hablar de de su trabajo en, en, en la Teja, en el Cerro. Podemos hablar del de movimiento de usuarios de salud. Podemos hablar de las ollas. Bueno, Brenda, ¿cómo estás? Bueno, estoy estoy bien. Estamos este, en plena actividad. Y, bueno, un gusto estar acá este, incorporando... También una última experiencia que, que tuve la suerte de participar con otros compañeros, que fue la conferencia ante, antifascista por la soberanía Venía. de los pueblos que se realizó en Porto Alegre. Este, Impresionante. Una experiencia sumamente interesante. Y que, bueno, que fue del que 26 al comentado. 29 de marzo. Exactamente, 26 al 29 de marzo en Porto Alegre. Este, y bueno, allá fuimos por un lado fuimos yo fui con todo un grupo de compañeros del PPP pero también fueron, eh, fueron compañeros del Partido Comunista estuvo el Bocandrade y otros compañeros y también fue un ómnibus lleno de, del PITCNT, cnt a participar y Porque era un encuentro internacional, hubieron este, eh, gente de, pues como dice acá, de 40 países y de los cinco continentes. Realmente una cosa que... ¿40 países? En Argentina, en Argentina están acostumbrados a espacios más grandes y una visión más amplia. En Uruguay siempre nos movemos en un mundo más pequeño, entonces realmente impresionaba, impresionaba como, como como entrar a otra lógica, otro mundo, otras palabras, otras ideas, este y una energía que... que... ¿No, ¿no escuchan bien? No, sí, sí, te escuchamos bien, Brenda, discúlpame, ah. me olvido que estás acá, y yo le hacía señas a Pedrito ah. que está detrás de detrás de esa cámara que ah, nos ves. Perfecto, perfecto. Discúlpame, por favor, que este, te interrumpí. En ese sentido, lo, lo que me resulta difícil transmitir con palabras... Un primer impacto que es el de el impacto de, de la enorme diversidad de países, de formas de hablar, de formas de plantear los problemas. El primer día que llegamos, este, de noche, de tarde, había una marcha. Y bueno, la marcha era lo brasileño, enorme. Este, y además con mucha música, con. con A lo eh, brasilero. Con, con, claro. lo, a lo brasileño y con los ritmos me doy cuenta también de cuando hegemoniza la juventud las cosas uh -huh. este, mismo las actividades que había de discusión y de debate este, tomaban por momentos un tono de cantar consignas y bailar y saltar este, con una música muy muy linda todo realmente además Este, de mucha potencia acá en Uruguay somos más sobrios, más racionales aunque yo recuerdo cuando milité cuando estuve en aquellos años que fue una época especial de Argentina el 73 al 77 también a todos los uruguayos nos llamaba la atención la vitalidad, la alegría que sumía a temas de, de lucha no la lucha unida a, a consignas con humor con creatividad Este, menos rigurosas de punto de vista político que las uruguayas son siempre exactas y llenas de música y de imágenes, ¿no? Bueno, entonces, en este encuentro antifascista y por la seguridad de los pueblos, esa energía y esa vitalidad estaba muy, muy presente en un contexto compañeros, que es el mismo que estamos hoy, que es un contexto sumamente duro horrible, duro, horrible. duro por porque estaban los palestinos ahí, estaban los cubanos, estaban los venezolanos, estábamos todos nosotros con nuestras impotencias para poder reaccionar como quisiéramos ante el bloqueo criminal a Cuba. Entonces, eran esos temas que se hablaban con, con toda esta energía en el medio. no este, <coughs> Quizás en nudo la voluntad, ...de este encuentro... ...es una voluntad de tratar de construir concretamente... ...una unidad internacional para luchar... ...contra lo que es un ascenso... Un, no, no, es, ...no las palabras ascenso... Pues, ...una ofensiva imperialista... ...y fascista, porque además... ...en esto, en, en Brasil... ...en particular Bolsonaro y todo su discurso... ...que tiene fuertes connotaciones fascistas... ...que para en Uruguay nosotros... ...el avance de la ultraderecha es el avance más del neoliberalismo... ...desbocado... Este, ...y ustedes en Argentina tienen... ...un fenómeno ahí también que se habló mucho... ...hubo una mesa especial sobre Argentina... ...con muchos argentinos, con mucho debate... Este, una realidad que ustedes saben mejor que yo este, con mi ley y con todo creo que para los argentinos que fueron, fue una bocanada de energía también este, sentir la solidaridad y poder discutir había diversidad, ¿eh? en los argentinos había diversidad de miradas y hubo una discusión bastante fuerte sobre el problema de la unidad porque el tema de la unidad contra el imperialismo en esta coyuntura y contra este ascenso de la ultraderecha que avanza y avanza, ¿cómo resistirlo? Eh, el tema de la unidad apareció ahí, a ver, ¿qué quería decir unidad? ¿De qué unidad estábamos hablando? Y la necesidad de una unidad internacional, no solo nacional, que no fuera solo discursiva Uh, por eso al final era cómo sigue esto, este, cómo convertíamos esa instancia que se hablaba de todas estas cosas en, en algo más que discursos intelectuales, ¿no? de ideas políticas que también que son necesarias, ojo, muy necesarias, yo aprendí los kilos, este, pero además cómo hacemos para que se convierta en acción, digamos, es, es, Todas esas cosas y mucho más estaba por ahí. Bueno, no... Prefiero que usted, ustedes me hagan preguntas porque si me dejan quedé muy eh, conmovida, entusiasmada y desafiada. Quedamos todos. Sí. El Uruguay, ustedes saben, nosotros sin otros países hay resistencias que no vamos a poder hacer, ¿no? Y eh, Brenda, y, y si nosotros pensamos... Eh, ¿Podemos decir que esto es una continuación del, del foro de San Pablo? Bueno, yo diría que, que es otra cosa. Ahí está. Que, que nace mucho más de la coyuntura, que hay una diversidad más amplia de grupos políticos. Este, en el caso de Brasil estaba el PT, pero estaba como muy protagonista el Sol el PCdoB y otros grupos más pequeños. O sea, y en Uruguay fue el PDP y el PCU y faltaron otros. Y este como que es una construcción, me parece más desde... Esto ya es opinable, ¿eh? Este, posiblemente hay una parte que yo no conozco, que es todo como se armó en Europa, en África, o sea, porque había delegaciones... De África, delegaciones europeas muy amplias, delegaciones, este, le, bueno, las de Asia, tampoco sé medirlas, pero, digamos, en Latinoamérica, que es donde podemos identificar más, eh, me parece que había una, una fuerza mayor de una diversidad más amplia. El Foro de San Pablo, de alguna manera, no dejan de estar muy unidos a los gobiernos, con las fuerzas okay. políticas más unidas a los gobiernos progresistas. Creo que acá abren más la cancha, hay además organizaciones sociales, Eso. no solo partidos políticos. El MCT Brasil jugó un papel interesantísimo, el MCT siempre tiene un componente muy claro de crítico, hubieran ahí, en estado el arco de, de, de, de Brasil, por tanto había debates ahí mismo entre ellos, ¿no? O sea, la La primera mesa de presentación y de apertura porque un día hubo 150 mesas para y entonces era casi imposible ir había mesas centrales y después mesas autogestionadas de que podías proponer tema. La primera mesa era una mesa sobre los desafíos de los gobiernos de las institucionalidades y los gobiernos qué límites había y qué posibilidades había? era un debate sobre las izquierdas llegando a los gobiernos, problemas tenían. Y eso había desde este, un portugués hasta, hasta Uruguay, digamos, hasta, y Brasil, estaban todos los países discutiendo, largando ideas en ese sentido. Entonces, como que había, también hubo otros debates sobre, uno, sobre los trabajadores y sus problemas con los gobiernos en cada país. Algunos eran gobiernos neoliberales, pero otros también eran gobiernos progresistas, ¿no? Entonces, esos debates estaban ahí, y en ese sentido yo diría que es más abierto que el Foro de San Pablo, que es más una cuestión más de los gobiernos. Lo que podía tener algunas conexiones con el Foro Social Mundial, Porto Alegre, de alguna manera, es donde nace el Foro Social Mundial, que fueron varias instancias de Foro Social Mundial que fueron que permitieron en, en, en los momentos más duros del neoliberalismo recuperar fuerzas, vos ibas a Foro Social Mundial y este, de alguna manera te armabas, te, te, te, otro mundo es posible, te parecía posible, por así decirlo. Me parece que en este caso nace esto como una cuestión de política de coyuntura de resistencia en toda una realidad muy viva, muy fuerte, que es en América Latina claramente la ofensiva neocolonial de Trump y agresiva muy peligrosa y que, y que además eh, ahí se habló mucho sobre toda la, la, el, la política eh, neocolonial con la doctrina Monroe, con, con la intención de Estados Unidos de de recuperar América Latina como el último bastión de sostenimiento de ellos, más allá que peleen en Irán o en otros lados, y así les va en otros lados, pero eso no significa que no van a pelear en América Latina este, su influencia y su, la necesidad de los recursos que tienen para poder competir con China que se sienten sumamente amenazados con, con perder el, la hegemonía mundial que la, es una tendencia histórica que, que parecería que es irreversible, pero en el momento actual tienen la fuerza militar y todavía tienen potencia económica como para resistir. Entonces, ese desafío lo tenemos, lo tenemos y, y, y lo que se discutió ahí es que no lo resuelve ni Brasil solo, ni Colombia solo, ni Uruguay solo. O sea, el, y, ¿y cómo construimos resistencias este continentales? Qué bueno. Entonces, les cuento que... Fui con un compañero que, se, entre, que estaba de PVP que se llama Gabriel Portillo que fue durante muchos años dirigente de AUTE, de UTE. Sí. Y se encontró con compañeros de México y con compañeros de Puerto Rico donde ellos ya han hecho encuentros internacionales y se han apoyado inter internacionalmente. O sea, de algún modo hay algunos gérmenes, pero no ha habido una política internacionalista Eh, realmente existente y sostenida entonces me parece que lo que de algún modo el desafío que plantea este este encuentro, esta conferencia es este cómo construimos un nuevo internacionalismo práctico o sea, político, discutido pensado y práctico qué bueno Brenda estaba escuchando lo que lo que estabas comentándonos lo que nos estabas contando, agradecértelo por supuesto ...y hacerte una pequeñísima pregunta... ...aprovechando la experiencia de Brasil... ...la experiencia que genera Lula en el Brasil... ...con la aplicación de ese impuesto a las clases dominantes... ...a los mega ricos, a los mega millonarios... ...si pudimos, en alguna de las mesas de debate... Eh, ...contaminarnos de esa experiencia... ...como para ir argumentando... ...por más que son sobrados los argumentos... ...para que en el Uruguay se pueda replicar algo por el estilo si sí, quedó como, digamos, en, en, la, en el aire, en la vuelta, eso, de que la primera respuesta a los a los más necesitados de la América Latina justamente tiene que venir de ahí. mira eh, hubo de manera transversal en, en muchas mesas, muchas, muchas, porque hubo muchas mesas además, uh -huh. en las centrales o en las otras, Eh, el debate sobre los límites de, de los gobiernos progresistas y los problemas del neoliberalismo y la desigualdad. Y eso apareció, por tanto, los temas ya sea tributarios o de otro orden, recontra aparecieron y atravesaron. Eh, por ejemplo, hubo una mesa a la cual yo no fui, pero fue un compañero, otro compañero que se llama Ángel sobre Venezuela muy interesante la discusión sobre mirado más no solo la situación actual sino mirado el proyecto los límites del proyecto chavista que quizás es el proyecto más audaz de progresismo el que estuvo dispuesto a ir más lejos a tocar los intereses de los ricos más lejos, incluso Explorando. en ese debate que, que también puede valer la pena en otro momento que usted lea una entrevista a Ángel Vera este, en ese contexto Eh, los límites de, de, de dar saltos más de intervenir en cuestiones estructurales, en tocar intereses zoológicas que hacen al modelo de funcionamiento de la economía de un país determinado, los intereses que están en el mundo. Entonces, yo, yo diría que, que, en general, el aire de, de toda la conferencia fue un aire de interpelación no necesariamente que hubiera todas las respuestas porque no me pareció que ese fuera el tono, sino que era un aire de interpelación de, este. por eso la primera mesa es sobre el tema de, de lo institucional y sus límites y cómo desafiarlo. Y una de las cosas más fuertes que, digamos, lo que se sí es dijo que había que cuestionar, por ejemplo, en esa mesa, que cuestionar el concepto de democracia en el sentido que si democracia se seguía entendiendo exclusivamente en clave formal, institucional, íbamos a entrar a en una trampa muy grande porque coexistían este, formalidades que se estaban cumpliendo junto con familia, este, unas desigualdades y unos problemas que no tenían nada que ver con el gobierno del pueblo y por tanto que había que cambiar un eje en poner el, el eje de la democracia en la economía, que tiene que ver con la pregunta que vos hacías, ¿no? que tiene va más allá, no solo lo tributario, tiene que ver con rensar se habló de la reforma agraria, está el, el MST, o sea, ahí. el tema de la tierra, el tema de cambio climático, este, o sea, en realidad la idea de, de lo que ahí sí apareció es el tema del, del socialismo como un tema medular, o sea que realmente a responder a, un, a los problemas de la desigualdad solo era posible si nos planteamos un cambio de fondo. Esa es la manera, y, y, y, en este contexto, y por ahí... en este mundo, en este imperialismo existente, en esta etapa. La respuesta es socialismo, eh, claramente. Eso está en las resoluciones, ¿no, Brenda? esto está en la resolución y es parte de un debate. Lo que quiero decir también que fue, quiero que entiendan que había mucha gente, mucha diversidad y esto estaba lleno de múltiples contenidos, ¿no? Ese es un consenso en un contexto que tenemos que ahora que mirarlo, que bueno en este momento en, en, en Gaza. Eh, está los ataques a Irán, que bueno, todo indica que una enorme capacidad de resistencia. Gaza, Líbano, Siria, de, Argelia, Irán, todos los países que, que están siendo... De todo lo que está sucediendo ahora es un momento muy crítico del capitalismo. Claro. Muy crítico. Y al mismo tiempo también nosotros sabemos nuestras propias debilidades. Como izquierdas, quizás de construirnos capaces de asumir esta coyuntura y lo que este encuentro una cosa que es interesante para Argentina que está propuesto que a fin de año intentar hacer una segunda conferencia en Argentina para el, ayudar a el, una dinámica que fortalezca los sectores de la resistencia sería fantástico y de, eso y de para despertar a buena parte de, de sí De la masa en, en, en este territorio. Claramente nos daría un poco de aire, de oxígeno, nos ayudaría y mucho. Eso fue uno de los planteos. El otro planteo es hacer en, en, en América del Norte, no se sabe si México, Estados Unidos, porque lo paradójico de la situación actual, porque también allá hubo una de las. La, las grandes actividades fue por Palestina, fue enorme, tuvo una parte hasta cultural, bueno, fue muy fuerte y con muchos concepto, pero estuvo eh, Tiago Ávila, que ah, estuvo bien. por Argentina, sí, no lo dejaron este entrar al país, bueno, y tanto sea... En, en este encuentro en Porto Alegre, que era una mesa más amplia, donde Tiago Ávila, que es el para para los que no son oyentes que, que están, Tiago es, el, el, es uno de los animadores de, de la Global Sumo Flotilla, que es la que fue este a, a Cuba, a Gaza, a Gaza, este, a Gaza perdón. Y, también estuvo estuvo en Gaza eh, y ahora está saliendo otra para Gaza siguen sí, en la resistencia están acá en Uruguay porque van uruguayos también ya fueron en la primera uruguayos están en esta segunda qué se proponen y es, esto lo, lo digo porque tiene que ver con ente, pensar en clave internacionalista animarnos a pensar y animarnos a hacer y animarnos a sumarnos a, a iniciativas internacionales Este, eh, bueno, acá se está armando y en Argentina sé que también todo un grupo de apoyo, porque esa flotilla que va a Gaza y que ahora va a intentar entrar de nuevo y vamos a ver qué hace Israel también lo que genera eh, lo que generó y quiere que se genere nuevamente es movilizaciones en todos los países sobre todo porque además es muy interesante lo, todos los datos que tienen de cómo Eh, el sionismo y Estados Unidos logró bajar la cantidad de información sobre Palestina a partir de un cierto momento hablando de la tregua que no es una claro. tregua entonces con esta ida de las es una voluntad de volver a instalar el tema de Palestina en todos los países y de alguna manera nos convocan a todos a, a, a, a estar con todas estas cosas entre manos, ¿no? amasando todos estos temas además de lo que tenemos en cada país incorporar a nuestra lógica, la lógica internacionalista, como una práctica y no solo como un discurso. Qué bueno. Y, y, y Brenda, ¿cómo sigue? O sea, ¿hay una propuesta de seguir este encuentro? Eso, bueno, eso más o menos eh, lo que te decía. Por un lado, hay una propuesta concreta dos propuestas concretas de continuación que es este, construir eh, cada uno que estuvo, nosotros acá vamos a hacer alguna charla vamos a ver si armamos alguna red de vínculos para continuarlo y eso cada uno en su país trata de hacer esto y por otro lado la idea es este, organizar una conferencia en Argentina en lo posible este año o el año que viene, ¿de acuerdo? Eso lo definen también. Ese encuentro es recontra importante para nosotros los uruguayos, ¿no? Pero también es recontra importante para los argentinos. Necesario sea para nosotros. Que sí. de modo que les sirva a, a los compañeros argentinos para organizarse, unirse, y fortalecer la resistencia, digamos, ¿no? Claro. Después hay una conferencia regional en, en el norte de América, que no sé si es México Estados Unidos, ustedes saben que en Estados Unidos estuvieron en la, en la conferencia fue muy emocionante escucharlos porque nos estaban anunciando miren que el 28 eh, eso lo dijeron el 27 de mañana hay movilizaciones por No Kings y y hay toda una parte de izquierda y una parte liberal como ustedes saben es toda la resistencia a Trump pero hay otra parte claramente de izquierda y y bueno y todo como ellos toda la gente más de izquierda o sea, más con una perspectiva transformadora ¿Qué están haciendo y cómo se están pro, proponiendo? Estaba más un... yo eh, Como soy ignorante en relación a Estados Unidos, aprendí ahí que hay algo que se llama DSA, que es como un partido socialista. Estaban ahí, que están militando dentro de, este, de, de todas estas movidas. ¿no? Este, otra de las líneas fundamentales es a, apoyar esta, la, la flotilla, la, sumo, la, la global sumo... Rotilla, es otra línea importante que capaz que ustedes también pueden ayudar a esa, a poner sobre tapete esa, esa de manera a incorporar una perspectiva este, internacionalista y, de, y que tiene mucho que ver con cualquier discusión sobre derechos humanos lo de, lo de Gaza, ¿no? Este, y por otro lado, después lo que hay este, es una, una una definición clara y pública sobre todas las situaciones como la de Venezuela, como la de como la de Cuba, eh, que, que bueno, que participaron también en, en llevar y, y, y bueno, y, a, y están convocando, están convocando a sumarse a distintas eh, grandes movilizaciones que va a haber, por ejemplo, hay una reunión anti-OTAN que se va a celebrar en Turquía En, en, en este año y eh, bueno, para esa actividad se están organizando estuvieron turcos estuvieron oh. eh, que fue muy este, interesante escucharlo con, absolutamente que tuvo que leer alguien eh, lo tuvo que escribir y le habló un rato lo tradujeron en simultáneo y después leyeron este, una movida anti-OTAN bastante importante en Turquía Este, y a su vez se va a celebrar en Francia y en Suiza Una contracumbre de la G7 Como que había, hay otra línea de, de movida Por Europa, por Turquía Y por, este, contra el G7 y contra la OTAN este, Todas articuladas con, con esta conferencia Más allá que se están organizando allá, ¿no? Este, y después, bueno, de otras... <coughs> Diálogos buenos que tuvimos nosotros Fue por ejemplo con puertorriqueños Con argentinos y con brasileros O sea, esas tres líneas este, Con puertorriqueños Por esto que les conté de, de la experiencia de AUTE, de UTE Y la lucha de cuando privatizaron la, la, la luz eléctrica En Puerto Rico Y ahí hubo una movida y apoyaron desde Uruguay Y participaron este, Nada es, es, es una diversidad Que sí si, si, se abre mucha cosa interesante. No dije nada sobre las mujeres, que hubo muchas cosas sobre feminismo, sobre las mujeres potentes, potentes, potentes, y sobre el antirracismo, que ahí participó nuestro compañero Ángel Vera, este, que también tiene un acumulado, y, y cosas articulando, porque el fenómeno de la ultraderecha está unido a reactivar, Resentimientos Y reactivar eh, Pensamientos conservadores Contra las mujeres contra eh, los, Buscando Chivos expiatorios Que expliquen por qué estamos tan mal es, La ultraderecha Manipula a través de Respuestas que Canalizan las frustraciones De manera simplista Y con chivos expiatorios Entonces Resistir esta oleada ultraderecha es también resistir esos pensamientos. Y eso fue otro campo de la discusión de esta conferencia. Impresionante, Brenda. Bueno, impresionante. Muchas gracias, Brenda. Te tenemos que ir despidiendo. Lamentablemente. Pero, lamentable. Siempre muy sí. clara por el informe. Y bueno, siempre las puertas de la cigarra están abiertas. Así que sigamos construyendo, compañera. Esperamos. Bueno, muchas gracias. Esperamos Sigan verte adelante, pronto. seguimos adelante. ¿Eh? Esperamos verte pronto, por acá o por allá. Ah, bueno, no, yo ay, tengo muchísimas ganas de ir a Argentina. Sí, sí, me encantaría. Cuando claro. tú quieras. Un beso grande. Bueno, bárbaro. Beso grande, salud. Mi segunda patria. Chau, chau, chau, chau. chau. Qué impresionante, Luis. Lucho, querido, como todo... Esta fiesta también tiene sí. un final. Tenemos que entregar el, el estudio porque se nos viene otro programa. Y, y, y Pedro y, está amenazando del y, otro y, lado de cristal. Y, y, y tenemos una canción, de paso siempre, despedimos a, a Brenda, ¿no? Sí, con un beso y un poco de música. El... Patudo vino a nacer. Pronto habrá que darle de comer. Y carne blanca no va a querer. Nene patudo. Bueno, mientras que canta el flaco de fondo nene patudo. Eh, agradecerle a todos los compañeros Que saludaron al, al programa Lucho, tenemos compañeros del otro lado del charco Raúl que está en Solimar Marcelo en el Pinar Unas pequeñas compañeras que tenemos En la zona de Hudson Verazate, bueno. Natal Mora y Emma. La compañera Selva del Morroni Nos manda un beso, un cariño especial de toda la barra del Morroni Saludaron los compañeros del Roballo Que ya mencionamos Y bueno, se me escapa alguno Lo tengo acá en el teléfono bueno. Nos echó el reloj. Y eso que el próximo miércoles vamos a estar en Entre Ríos. Salimos desde Entre Ríos la cigarra, así que. No sé si va a salir muy bien el programa porque no sé si podemos hablar comiendo Pacú, pero lo vamos a intentar. Sí. Lo vamos a intentar. O el vino blanco. <risa> Alguna cosita de esas vamos a tener que hacer. Abrazo grande, Pedro. Gracias por todo. Un cariño para toda la barra de la retaguardia. Gracias, Pedro.